la bella y la bestia, en la lejanía o en la aproximación de los criterios, en la similaridad o no en los estereotipos. La belleza y lo delicado de la mujer es al rigor y formalidad del hombre. Ellos tienen algo en común además del humano y son los sentimientos. La mujer es delicada en promedio con su variación de belleza. El hombre con su rigor en la cara construyen una mayoría. La ceguera o confusión, y aún peor, los arreglos ficticios no ayudan sean propios o extraños. Si algo tenemos en común, además del humano, es el mantener la salud interior y exterior